¿Libenoga? ¿Libenoga? ¿Libenoga? ¿Libenoga? ¡Sí! ¿Libenoga? ¡Libenoga! ¿Eres creativo? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta ser único? ¿Y personaliza las cosas? Solo existe n figuras de yeso para ti, que pueden ser creativos y pueden aumentar tu imaginación. ¿En dónde? ¡En Libenoga! ¿En dónde? ¡En l i b e n